Amables oyentes, a partir de hoy vamos a repasar y ampliar algunas informaciones acerca del Islam, esa religión de alcances universales que merece nuestro interés, nuestra atención, para mostrar también las diferencias entre el Islam y el cristianismo y también, por supuesto, muchas semejanzas. Quisiéramos explicar algo de los aspectos prácticos del Islam. Es decir, cómo se ejerce esta religión. Hay deberes que son esenciales. El primero es la oración, porque todo muslim piadoso tiene que orar cinco veces por día, o sea, una vez antes de la salida del sol, dos al mediodía, tres antes de la puesta del sol, cuatro después de la puesta del sol y cinco cuando ha cerrado la noche. Cinco veces diarias para la oración, para esa expresión que en el islam se llama sala Donde quiera que esté y haga lo que haga, el maometano debe cumplir con los gestos y las palabras del rito, sea en público o en privado, pero de preferencia en una mezquita, lugar de postración o masjid. La llamada a la oración Ram es lanzada por el almuédano desde el alminar unido a la mezquita, y antes de la plegaria hay que cumplir con el rito de ablución, según se indica en el Corán en la Azora Quinta. y los que creen, cuando os levantéis para la oración, lavad vuestras caras y vuestras manos hasta el codo y limpiad vuestra cara y vuestros pies hasta las rodillas. Esta es la ablución menor, que creo que ya hemos mencionado en pláticas anteriores. Y si ha habido alguna contaminación de la clase que sea, debe lavarse todo el cuerpo y si no hay agua, como puede ocurrir en el desierto, debe utilizarse arena. La oración consiste en cierto número de genuflexiones, cada una de las cuales comprende siete movimientos acompañados de la recitación de las palabras correspondientes. Primero hay que decir la frase, Dios es el más grande, con las manos abiertas a cada lado del rostro. Segundo, recitación de la fatiga, primera azora del Corán, puesto el muslim de pie. Tercero, inclinación de cintura. Cuarto, el fiel se endereza. Quinto, cae lentamente de rodillas teclas y hace una primera postración con la faz en el suelo. Sexto, se sienta en cuclillas. Y séptimo, hace la segunda postración. Por lo general, como es de práctica en muchas partes, se usa una esterilla que se llama alfombra de oración. Y para ayudar a esta clase de devociones,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 que es el quibla o punto de adoración. En todas las mezquitas, y esto lo hemos comentado ya anteriormente, sin duda ustedes lo recuerdan, la dirección de vida está señalada por un nicho en el muro. Y como el viernes es el equivalente maometano al domingo cristiano, cosa que ya les hemos explicado a ustedes, y todos los varones tienen que asistir a la mezquita, toman parte en la oración dirigida por el imán, y escuchan el sermón de mediodía. También hemos explicado que las mujeres deben permanecer en la parte del edificio que les está reservada. Esta liturgia de la oración es muy importante para la vida de los adeptos al Islam y es una práctica que implica un estado de conexión, de comunión con Dios, con Alá buscando de esa manera cultivar su propia vida espiritual. Y creo que si los cristianos tuviéramos un hábito parecido, haríamos muy bien, practicando la oración según se nos enseña a nosotros en la Sagrada Biblia, que es la palabra de Dios. El segundo deber práctico es el ayuno. El ayuno implica la completa abstención entre la aurora y el crepúsculo, de alimentos, bebidas, tabaco y relaciones sexuales durante todo el mes de Ramadán. Esta festividad puede caer en la época más calurosa del año, especialmente en los países donde el Islam es mayoría, ya que el calendario muslín es lunar. Y termina con el pequeño bairrán, que es el rompimiento del ayuno, que da lugar a regocijos generales, a visitas y... ...a la práctica de la limosna... ...y 70 días después se festeja el Gran Bairán... ...que señala el final del año maometano... ...y durante el primer mes del año... ...se entiende del año maometano... ...se celebra el Mojarán... ...que también es un periodo de regocijo y regalos... ...como ustedes ven... ...en el Islam no existe indiferencia hacia los pobres... ...sino que todo lo contrario... ...se intenta auxiliar a los necesitados... ...de una manera generosa o de la manera que permitan las posibilidades de los muslimes. Por eso la tercera de las obligaciones prácticas es precisamente la limosna... ...porque en teoría todo musulmán tiene que consagrar una parte de sus ingresos al sostenimiento de los pobres. Y yo les expliqué vez pasada que hasta que el Estado se hizo cargo de la asistencia social... ...este impuesto era fielmente pagado por los creyentes. Y algunos teólogos muslímes sostienen que a pesar de que el Estado... ...se ocupa de la obra social, este deber no está abolido... ...sino que todo muslim debe seguir ofrendando para ayudar a los pobres... ...porque la limosna no debe ser considerada como un impuesto sino como un préstamo voluntario a Dios. Recuerdan ustedes que hemos señalado esta idea del préstamo, ¿verdad? Porque se piensa que cuando hago una obra de beneficencia, dando algo a un pobre, estoy prestando a Dios, quien me va a recompensar cuando él lo juzgue conveniente? Y en este repaso quisiéramos recordar que la, la última de las prescripciones prácticas es la peregrinación a la Meca, que todo muslín debe hacer por lo menos una vez en la vida. Es la única huella de la antigua religión árabe en el Islam, porque la Meca ya era lugar de peregrinación muchos siglos antes de la época de Mahoma. Así que estas prácticas son importantes, al mismo tiempo que es necesario llevar una vida tranquila, agradable a los ojos de Alá, de conformidad con el Corán. Si nosotros tomamos estos aspectos del islamismo, debemos reconocer sus virtudes. Por supuesto, en el cristianismo tenemos otras cosas que también son valiosas y que podemos compararlas favorablemente desde nuestro punto de vista, porque para nosotros es importantísimo reconocer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo quién es nuestro mediador para llegar al Padre a través de la oración, quién es el que nos enseña también la conveniencia de ayunar sin sujetarnos a determinados reglamentos obligatorios, quién también nos enseña a ser generosos con los pobres y quién no nos obliga a una peregrinación a un determinado lugar, pero sí nos señala la importancia de peregrinar en esta vida por el camino angosto que nos lleva al cielo. Pero ya terminó mi tiempo, amables oyentes, y seguiremos otro día.